Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Como Héctor Roberto c h a v e r o llegó al mundo en pergamino el último día de enero de 1908. Su obra se transformó en eterna de la mano de aquellas dos palabras que en quechua quieren decir el que viene de lejos para decir algo.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 Hola, ¿qué tal cómo va? Muy buenos días, 12 horas, 4 minutos. Ya pasaron de este sábado y, como les prometí en el arranque, vamos a hablar del hombre que tenía tantos hermanos, del que le tenía bronca el silencio y del que no engrasaba los ejes de su carreta. Si me veis mirando lejos, abrazado a la guitarra, es que voy sobre la mar, sin aire, ni cielo, ni agua. Y cuando miro el oscuro madero de mi guitarra, seguro es que voy rezando por una patria lejana. Mi mano en el diapasón se afirma como una zarpa, es que voy gritando cosas que me dicta la guitarra. Cuando inclino la cabeza para esconder una lágrima, yo voy viviendo y muriendo lo que ordena la guitarra. Universo de seis cuerdas y un simple nombre, guitarra. Caminando por el mundo, al corazón aferrada, si me veis mirando lejos abrazado a la guitarra, Es que voy sobre la mar, sin aire, ni cielo, ni agua. Y para darnos una mano para transformar el pasado en presente, hoy nos visita José s e ñ a Siesta con tu voz de grillo cuando aparecías por el arenal. Se te vio en las carpas y en las procesiones, místico y pagano, rezar y bailar, pregonando el medio de las privaciones. パルビーニパルマーレデッドデュンロー。 Buscaron tu alforja sintiendo el pregón. Ese fue el destino de tu simple vida: vivir en silencio, vendiendo y d u r m i s t e un día vendedor de yuyos, con un sueño largo cansado de andar. Nunca más se oyeron los pregones tuyos, yuyito del campo, pal bien y pal mal. La Siesta con tu voz de grillo cuando aparecías por el arenal. José, ¿cómo va? Buen día, gracias por haber venido. Buen día, Gustavo, un gusto, un placer enorme, gracias. Hablar de Atahualpa con voz es hablar no solamente de. De tu amor por él, del disco que, que hiciste, si yo me lo、no、recuerdo, en el 2008. Exactamente. Y que tenía que ver con el aniversario ¿no? de su nacimiento. Sí, con el natalicio la...、eh, Si no, fundamentalmente también, y eso nos va a ocupar un rato, un rato largo de esta hora, el, el gran trabajo que, con Yo Tengo Tantos Hermanos,、mm. se viene haciendo en la Secretaría de Cultura de, Cultura de la Nación.、Eh, un trabajo que, como siempre planteamos, es muy amplio, cuantitativa y cualitativamente. Pero cuando abro el diario no lo encuentro. Y realmente da, da mucha bronca, porque se están haciendo cosas de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina muy importantes que tienen que ver con, con la música, con la cultura en general, con el equipo de gente de Castiñeira.、Eh, bueno, nada. Y, y está dando vuelta el duende de Don Atahualpa también en eso, ¿no? Siempre, sí, por supuesto. De hecho, ese programa nació con la idea de, bueno, de rendirle un homenaje a, a toda la obra que él nos ha heredado. Y, este, y bueno, un poco también este, repercute como también repercutió su obra、sí. en, en la sociedad, ¿no? o sea, con, con esos altibajos, con esas este, digamos, situaciones de adoración por parte del público y también a veces por, este, con el desinterés, también,、uh -huh. ¿no? porque también él lo sufrió. Eso. Sí,、claro. No es que donde tocaba a, había auditorios colmados de, de, de personas este, necesitando escuchar su palabra, su guitarra, su mensaje. Cuando en Francia era misa. Era una misa, exactamente. Entonces, bueno,、eh, un poco el, el, el programa también transita. Es un acto de militancia. También, Está muy bien. Por la obra de, de Yupanqui. Yo creo que fundamentalmente es eso.、Uh -huh. Yo traje unos cortes que son realmente muy interesantes. Los quería compartir con, con José porque sé de su amor por, por Don Atahualpa. Y esto ha quedado perdido en el tiempo. Tiene que ver con Radio Municipal, década del 70. Es otro Atahualpa, el charlista. El tipo que se parece más. A la Tahualpa entrevistado, pero en este caso sin interlocutor del otro lado, y que cualquier historia que tenga que ver con su vida o con la vida de los otros y、eh, que han sido contemporáneos a él, fueron motivo para que se siente y empezara esa, esa, esa historia de una hora ligada al viejo sabio, ¿no? al, al tipo que contaba sus experiencias, pero a su vez sumaba con todas las otras, con las del viejo, con las de, la del abuelo. Todo eso junto fue la Atahualpa Charlista, que quedó perdido en el tiempo y que es parte de la historia de Radio Municipal. Cantar es la más bella manera de orar, especialmente cuando la voz comienza su oración frente a los grandes espacios abiertos, que son como un cofre infinito donde caben todas las soledades. El canto humano es la más e l l a m a No se compone sólo de palabras musicadas, dichas con languidez o con énfasis, en actitud heroica o con desesperación, como transitando desiertos donde la lágrima es ya una cosa ausente. El canto se abre después de haber vencido al fuego y al silencio. Recién entonces se abre el canto. Es una flor recién amanecida que expande su aroma frente al milagro de un destino nuevo y a la vez antiguo, que es el ansia de la comunicación. El alma cuenta los asuntos de su largo vuelo, de un desvelo sobre las cumbres, los abismos y las sombras en busca de la luz. Así, s ó l o creciendo considerablemente el ser alcanza la condición del canto. En el antiguo Tucumán de Argentina, el canto se eleva desde mucho antes que arribara al país de extraños montañas azules el verbo de castillo. Desde mucho antes el canto era una presencia religiosa. Inmensa, infinita, cósmica, j a r a w i se llamaba. Luego se llamó Yaraví, pero antes j a r a w i José, en esto de estar hablándole todo el tiempo a gente que recuerda o descubre, n o depende lo que, lo que el número de su DNI diga,、eh, ¿cómo podemos definirlo para aquel que hoy, no sé, es un pibe y dice: ¿Quién era Tahualpa? ¿Cómo podemos definirlo para que esto sea un disparador y se meta de cabeza a buscar su obra, su palabra, su música? Yo creo que a t a g u a l p a era un humanista, un gran pensador, que construye esa humanidad y esa calidad de pensamiento, primero integrando un elenco de hombres anónimos,、hmm. que él admira y donde él se nutre de esa gran sabiduría. Pues fíjate que él habla del canto de una manera, desde un lugar místico. Sí. ¿no? Sí, este, con un, y, y, y toda su obra es así, basada, me parece a mí, en, en, en tres conexiones muy profundas: la tierra, el hombre y el universo.、Uh -huh. ¿no? Entonces, por eso creo que Atahualpa, fundamentalmente, es un, un, un gran humanista, un pensador, un hombre que con una gran experiencia de vida, pero una experiencia de vida, no un hombre que sumó experiencias, sino que en cada una de ellas. Est estableció una comunión、eh, muy profunda entre、uh -huh. el hombre, el universo y la tierra. Y todo eso lo expresó a través de canciones, a través de su guitarra y a través de relatos como este, que vos fijate, lo brillante y lo luminoso sí, sí. De, de esta mirada respecto a lo que es el canto. Por eso creo que、eh, si tuviera que sintetizarlo, decir que c h o p i n k era un poeta, un guitarrista, un músico, me parece. Este, Era un, fundamentalmente un humanista, un gran、claro. pensador que a través de estos elementos pudo ofrecer y compartir toda su experiencia de vida. Claro, ninguna de esas definiciones solas lo completan. No, todas nada. juntas Exactamente. arman al personaje. Exactamente. Claro, es muy, es muy particular estar hablando, además de un hombre absolutamente universal, porque él podía estar hablando de, de estas situaciones que tenían que ver o con la esclavitud de, del hombre de campo, con. Y eso se, se repite en cualquier lugar del planeta, en cualquier lugar del occidente que él supo recorrer con su guitarra. En todos los lugares hubo esa explotación, hubo esa necesidad de gritar libertad, de gritar igualdad, de gritar justicia. Bueno, pero fíjate lo que vos estás contando. ¿Por qué razón Atahualpa le encargan la letra o una cantata en Francia para celebrar los 200 años de la toma de la Bastilla? Claro. Ni más ni menos. Este, y él crea lo que se llamó la palabra sagrada. Entonces, justamente por eso, porque él entiende que este, hay un hombre, un habitante del universo, un habitante、uh -huh. del mundo, del planeta, o sea, trasciende. Todas las fronteras de este, localistas. Sí, sí. Entonces, claro, por supuesto, él se construye con una identidad, lo habla desde su propia cultura, pero le habla no solamente a su paisano, le habla a, a, al hombre francés y al japonés que、eh, conviven en la misma problemática.、Uh -huh. 60 minutos de radio hoy dedicados a Donatahualpa Yupanqui. El fuego de mi corazón. El indio marcha pensando así entre las quebradas. El guasamayo suspira ay, desde sus entrañas. El guasamayo suspira ay, desde sus entrañas. 4 vacunos, mi7 s c o r d e r o s Ay, ¿dónde iremos a parar? Mi llamita buena, mi vertiente clara Ay, ¿dónde iremos a parar? La sed traicionera nos quiere matar La sed traicionera nos quiere matar Viento, rejunta las nubes. Viento, viento, que los cielos lloren. Sucede con, con la mayoría de los grandes, ¿no?、Eh, desaparecen físicamente y pasa el tiempo y cada tanto hay un cajón nuevo que se abre y aparece algo desconocido. Eh, con Atahualpa, cada tanto aparece un texto, aparece una idea inconclusa, aparece un. ¿Cuál es el Atahualpa que no conocemos? Porque también ahí chocamos con ciertos clichés y los diez o doce temas casi de catálogo que nosotros a los que echamos mano ante un recuerdo. Ante un... Y sin embargo, la obra es vastísima, tan grande que aún lo conocido y lo editado pasa a ser desconocido. Para las generaciones nuevas que se van sumando y dicen, ¿y eso? ¿Cuándo lo grabó? ¿De cuándo es? ¿De quién es? Porque yo lo escuché con, y sin embargo es parte de ese repertorio tan amplio, gigante, del cual conocemos mucho y por ahí también conocemos poco. Claro. Bueno, estamos hablando de un hombre que ha dejado una obra este, gigantesca. n o、eh, De hecho, hay un montón de canciones de, de Atahualpa que aún no han tenido, digamos, este, interpretaciones en, en algunos casos. Cantores o, o instrumentistas. Y, y siempre se, se lo descubre desde algún lugar, i n c l u s i v e se lo puede redescubrir con algo que uno ya conoce de él.、Uh -huh. Porque es tan, tan nutritivo el, este, para el espíritu el mensaje de, de Donata, que a veces en un relato que uno ya, ya tenía incorporado, Vuelve o, o, o descubre algo que a lo mejor no le había prestado tanta atención.、Sí. Te voy a contar una anécdota respecto de esto.、Mm. A e c e s esto me lo contó Sergio Pujol, este,、sí. alguien que hizo un libro muy interesante sobre, sobre este, la vida de, de Donata. Él, en un concierto que da en, en La Plata, finaliza el concierto y este, la gente pedía otra, otra, y Donata no salía. Y la gente insistió. Entonces insistió tanto que él vuelve al escenario, se acerca al micrófono y dice: Si escucharon con atención, ya tienen suficiente. Claro. <risa> este, bastante ácido y hasta、eh, antipático, te diría. o、bueno, ahí, ahí aparece un poco el tipo, ¿no? Pero claro, ahí aparece el hombre, pero también un poco, vamos a ver, me, me voy a alejar del e n o r m por ejemplo, como, como espectador. Este, claro, en la obra de Donata hay mucho:、uh -huh. mucho para, para pensar, para leer, para reflexionar. Para preguntarse, para preguntar. Entonces, este, claro que es inagotable, no solamente sobre aquello que no se conoce, sino sobre lo conocido.、Uh -huh. Porque vos lees algún párrafo, alguna sixtina del, del Pallador Perseguido,、sí. y decís, uy, mira lo que está diciendo acá, y ya lo había leído. Ajá.、Uh -huh. Entonces, por eso creo que hay, hay un Donata permanentemente por, por este, redescubrir, y también creo que hay un Donata al cual yo personalmente no intento este, invadir,、ah, que es el, el Donata en su vida privada.、Uh -huh. ¿no? El Donata en relación con su familia. Con,、sí. Ese Donata, yo prefiero este, respetar ese silencio. Que, eh, que él impuso, digamos, como artista. Porque, de hecho, hay una anécdota donde este, María Elena Walsh, en una, una nota que le estaban haciendo acá este, a él, o hablando sobre él, este, viene a, a descubrir que una señora que lo acompañaba él a Sadaic era nada menos que su esposa, Pablo del Cerro, con quien él había compuesto cosas maravillosas.、Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque él i n c l u s i v e resguardó su sí, vida、claro. privada. Entonces, me parece que ese Donata hay que dejarlo tranquilo, por, simplemente por respetar su memoria y el, y el deseo que él tenía de que esto fuera así durante su vida y, por supuesto, ante su ausencia física.、Uh -huh. Sí, es, es interesante porque posiblemente cada artista en su vida privada, qué sé yo, haga, hace lo que puede, como cada uno de nosotros en esa pelea, pero a la hora de armar su obra es lo que quiere.、Claro. Y hay una enorme diferencia entre. Las limitaciones de cada uno de nosotros frente a, a la condición humana, a eso de estar armando con arcilla a la familia. Y lo otro es, no, acá soy yo. Exacto, a mí me interesa la obra de Atahualpa Yupanqui más que la vida de Héctor Roberto Chavero. Ahí está, ahí está. Nos quedamos con、eh, el que viene de lejos para decir algo. Atahualpa Yupanqui en estos 60 minutos de radio. La Milonga se ha perdido. No la pueden encontrar. Unos dicen que la han visto cerca de San Nicolás. El paisano Grosito, puestero del l a o de p u a n asegura que la ha huido por la orillita del mar. Y anda por ahí lo que dice Don Gavino, el mayoral, que la ha escuchado quejosa cerca de la paternal. La milonga se ha perdido.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 Especiales de Radio Nacional los sábados entre las 12 y la 1 de la tarde. Hoy, Atahualpa, Yupanqui. El invitado j o s é s e ñ a Un espectáculo diferente. Especiales de Nacional. Días más largos. Disfrútalos en Nacional. Verano en la Radio Pública. 2014. El periodismo vuelve a la radio pública. Mario Wi-Fi. e Roberto Caballero. Cintia García. Luciano Galende. Voz. Información. Ideas. Opinión. Análisis. 3 de febrero. Programación 2014. Lanza. Lanza. Lanza. La radio pública. Este verano. este verano. Te zambulliza en tu radio. 12 del mediodía. 28 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Nuestro Facebook crece con voz. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Nacional. Entra, cliqueá. Me gusta. Como me gusta. Y vas a ver que te gusta. Me gusta, me gusta. Como me gusta. Estás en verano. Estás en verano. Seguí, Seguí en Nacional. Un espacio de encuentro. Especiales de Nacional. Cantaba junto a las ollas lo que nadie pudo oír, el monte da sus secretos al que hierve su raíz, una lunita morada. Vagando en cielos de allí y dos letras coloradas en la esquina del m a n d i l Doña Guillerma me hizo uno para mí, para las campereadas de fines de abril, para que el paisano se pueda lucir. Lindo el apero, mejor el も u e d o う一度、もう一度、もう一度、Que lo hizo pa' 度、もう一度、もう La vida tiene sus trampas, porque la vida es así. Las viejitas trenzadoras no se debieran morir. Buen día, Oscar Ocha Carita. Bueno, Gustavo, como siempre, defendiendo el acervo nacional, ¿no? Son realmente un lujito. Estos programas que haces, amigo y el compañero, también que recuerde a Donata, realmente espectacular. Y, y es verdad, hay canciones poco conocidas poco grabadas. La canción para Doña Guillerma, que es hermosa, de cada una viejita tejedora, ¿no? El vendedor de yuyo. Después, alguna instrumental como Chilca Juliana, que es alucinante. Estoy escuchando lo que están hablando de Atahualca. Chicos, hay un chico que recitó el sábado pasado en Alma Gaucha. Un chico joven que la verdad es impresionante, lo nombró muchas veces a Tahualca. Por favor, m e l i y Carlos de la Plata, le dejamos muchas felicitaciones. Grande Yupanqui. Bueno, gracias por pasarnos esta música. Seguimos, Seguimos en... en Especiales de Nacional. ¿A qué números, Colos, llegaron todos estos llamados? Al 0810-222-0870 y también al 4999-8700. Te decía, son cortes de radio municipal, década del 70, es Atahualpa-Yupanqui. Es un programa de radio tan singular. Que es una pieza absolutamente irrepetible, jamás volvió a hacerlo. Es el charlista, es el tipo que se sienta y toma trozos de su vida y los, los expone en formato radial. Fuimos un país de carreteros que recorrió el país nuestros paisanos, nuestros primeros caminadores peregrinos de la pampa, de la sierra, del este y oeste, de los cuatro rumbos de la patria, fueron los carreteros. Luego, Se cambió por la nueva forma de locomoción. Y ahora me encuentro con este poema escrito hace 35 años, fácilmente, donde se escribe: Donde la carreta le da consejos al camión. De paso, le da consejos al camionero. Ojalá algún camionero alguna vez escuche el sencillo y amistoso consejo de la carreta. Hoy que vivo abandonada en solitario rincón, hoy que lo miro al camión por esas rutas amadas, hoy que ya no tengo nada ni barrito en mi rodao, d hoy que solo me ha quedado la sombra de mi armazón, le quiero dar al camión lo que los a ñ o s me han dado. Conozco la patria entera en mi infinito rodar. Yo sé lo que es p e l u d e a r en barro o en polvadera. Yo he crujido en las laderas buscando los horizontes. Yo fui gusano en los montes, fui mariposa en los llanos. Yo he crucé noches y arcanos como barca de Caronte. Si un rancho ves al pasar y de ahí te mira un paisano, con ademán campechano vos lo debés saludar. Es ciencia del buen viajar mostrarse bien educao. d Y si hay barro en tu rodao por causa de un chaparrón, procura que el corazón no se te quede embayao. d Si en ese trajinar duro ves alguno en la estaqueada, hacerle alguna gauchada es como luz en lo oscuro. En mis tiempos, te lo juro, sin molestar con preguntas, Yo desataba las yuntas sin mirar marcas ni pelo. El camino es como un cielo, ande los buenos se juntan. Es claro que hay desengaños, porque no somos perfectos. a m i g a s o los defectos son males que duran años. Yo también sufrí del daño por no vivir ventajando. Pero, compadre, pensando que al final gana el mejor, el vivo pierde el honor. Y el bueno se va salvando. Carretero y camionero, los dos andan por la huella. A los dos la misma estrella les señala el derrotero. No se vuelva farolero el de anteojos y campera. Y no imite a los de afuera en el modo de vestir. Que imite el criollo sentir de aquel que usa c o r r a l e r a Que nadie quede enfadao d si aconsejo como siento. El hombre vale por dentro que lo de afuera es prestado. Por plata que hayas ganado, no te sientas cordillera, pues en la vida rutera aquel que se cree muy grande se para al l a d o de los Andes y es un enano cualquiera. Aunque vives entre ruidos de motores y engranajes, no cometas el ultraje de hablar a los a l a d i d o s Poné tus cinco sentidos en lo que estás conversando. Y si algo te va alegrando, reí, que la risa es buena. Pero hay risas parecidas al caballo relinchando. Si a vos te gusta cuidarlo y lubricarlo al camión, pensá que a tu corazón también debes aceitarlo. Con cuidado has de tratarlo y llenarlo de bellezas. Y si hay alguna tristeza que te venza o que te espante, alumbra lopa que cante y levantarás cabeza. El canto es como un cogollo, hijo del largo camino. Si tu canto es argentino, tú te sentirás más criollo. La copla tiene mil rollos que a veces surcan los vientos y a veces, como de i n t e n t o sin ni siquiera cantar. Adentro tuyo ha de estar endulzando tus momentos. Le aconsejo en la ocasión al hermano camionero, como los de antes obrero con otra disposición. Yo me vuelvo a mi rincón donde el tiempo me empujó. Soy correta que trazó entre cardales la huella. A todita las estrellas y les habré cantado yo. Bendito los herederos de aquel paisano argentino. Que picaneó en los caminos y se llamaba c a s e r o En tu viaje, camionero, te sigue mi sombra bella. No ha de faltar una estrella que te acompañe feliz, como no me faltó a mí cuando anduve por la huella. Nada en el mundo es eterno, pero aunque llegó mi fin, me prolongo en el trajín del camionero moderno. Es menos crudo el invierno para el que tiene cabina. Y el rutero que camina contento en su profesión merece la bendición de la Calleta Argentina. Estos son los consejos de la Calleta al camión, escritos por Yupanqui hace tal vez cerca de 40 años. Por un camino de España Camina mi corazón Antes no se conocían Hoy son amigos los dos Por un camino de España Camina mi corazón A veces bajo la luna, como una conversación entre el mar y los pinares, va cantando el corazón. Hola, querida gente de los especiales, Gustavo Campana, mi aprecio inmenso de siempre para vos y toda la gente que te acompaña en tus producciones. Eh, soy Julio de Palermo, que te sigue a través de j u n e s el Memorioso.、Eh, gracias por el programa. Recién llegué un poquito tarde, me enganché a mitad de programa. No sé si lo has pasado, pero si José Seña puede interpretarnos la zamba del cañaveral. h Hola, sí, para los chicos que están pasando de Atahualpa. Soy Daniel de San Miguel. Me gustaría que pasen preguntas a Dios por、Atahuampa, Atahualpa, o si no por Divididos, El a r r i e r o Muchísimas gracias. Habla de Pampas Lejanas. Sí, buenas tardes. Bueno, solo los grandes artistas saben y se lo han dejado en su interior la relación de ellos mismos con. El arte y su propia ideología y su vida privada. Me refiero a Chupán, que era un artista folclórico, y a Juan g e l m a n el poeta que recientemente desaparecido. Eh, bueno, eh, se los puede interpretar de muchas maneras, pero bueno, son artistas.、Eh, Alberto en agronomía, chavales. Y un caminito español. Seguimos en Especiales de Nacional. ¿Qué fue lo que, lo que hicieron durante todo el año pasado con Yo Tengo Tantos Hermanos? Vamos a, a, a un recorrido de, de, toda la, de todo el trabajo de norte a sur y de esto, de esto de la República Argentina que hicieron con la Secretaría de Cultura de la Nación. Y con el Yo Tengo Tantos Hermanos, digamos, hicimos un, nos aprovechamos este, noblemente、uh -huh. del título de este programa e incorporamos a otros hermanos dentro del arte popular. Es como una invitación de Chupanqui a conocer. Exactamente. A, h por ejemplo, en el 2013, a Hamlet y McIntyre. a Por ejemplo. Entonces, este, realizamos una muestra fotográfica que, bueno, podríamos decir que es una especie de relato visual,、mm. donde vamos pasando por diferentes momentos de la vida este, privada y pública de, de, de Hamlet. Bueno, con su eterno amigo Armando Tejada、claro. Gómez, en una entrevista con Carrizo, este, en una este, movilización con e b e Teresa Parodi, bueno, en fin. Y, y esto, por supuesto, acompañado a veces con la proyección de un documental, con alguien que interpreta la obra de Hamlet, y siempre la presencia de Donata, como, como ya, digamos, desde el programa de un lugar de, de anfitrión, ¿no? invitando a, a, este, a este otro, digamos, artista popular, que a lo mejor en vida, no sé si tuvieron onda,、sí. qué sé yo, ¿no?、uh -huh. pero nosotros tra tratamos de establecer esa hermandad. ¿no? En ese espacio de la Secretaría, donde la idea es bueno, compartir este, una, una obra que entendemos que es fundamental, ¿no? que son、uh -huh. indispensables. Y siempre hay algo de Donata dando vueltas en cada una de esas. De esa s muestra. s Algún sí, día está dedicado a. Sí, sí, por supuesto. Con quien es un gusto para nosotros compartir este, es el libro de Sebastián Domínguez, que、claro. bueno, creo que es compañero sí, de ustedes aquí claro, en la radio. Colega, colega.、Claro. Exactamente. Y bueno, y la verdad que este es un, un trabajo realmente maravilloso que hizo en su libro Atahual Payupanqui: Asuntos del Alma.、Claro. Eh, y, este, y bueno, él acompaña la presentación del libro con la proyección de documentación fotográfica de carácter inédito. ¿no? Uh -huh. la, la fotografía de, de, de Donata, digamos, le, en su primera infancia, la más lejana que hay en, en su primera infancia, pasando por diferentes momentos. Donde, qué sé yo, el, el Yupanqui muy joven, el Yupanqui、claro. adolescente.、Y、que va de pergamino a Junín. Exactamente, Tucumana, a, Rosario, a, Rosario,、eh, a Rosario, bueno, a, a Japón, en Francia, qué sé yo, y la foto de Donata unas horas antes de morir,、claro. donde él se levanta en el lugar donde iba a actuar,、uh -huh. pide disculpas y se retira. Y una, una persona que estaba ahí a la espera de, de su actuación, cuando lo ve de pie, le saca una foto. Bueno, hasta ese momento, digamos, es un, un, también un relato este, por diferentes momentos de la vida de Donata. Así que. Dentro del programa, lo que hacemos es eso. Y este año, bueno, incorporamos entre otros a Suma Paz, ¿no?、Oh. La gran chupancóloga. Exactamente.、Oh. Este, yo creo que este, Suma lo h a interpretado como, como nadie. ¿no? Uh -huh. Porque Donata, en uno de sus relatos, de estos micros、sí. que l o pasaste, él habla de lo que significa el canto. ¿no? Y yo creo que Suma Paz es un verdadero ejemplo, porque ella no recordó una letra ni r e p e t i ó una melodía.、Uh -huh. Tenía un, un, un, un cabal entendimiento、claro. de lo que decía ese este, aparente sencillo mensaje. Entendió el misticismo. En, realidad, ahí, entendió ahí. el misticismo、claro. este, y, y el mensaje de Donata.、Uh -huh. Por eso creo que ha sido la, la, la intérprete más luminosa de la obra de Donata.、Uh -huh. Bueno. Quizás vos te hayas enterado de muchas de estas cosas porque sos oyente de Nacional. Supongamos que no lo sos. ¿A dónde pudiste escucharlo a lo largo del año? Que esto existía. Y esto es un poco lo que decíamos al principio. Yo abro el diario y no lo tengo. Y sin embargo, hay una multiplicación de trabajos de la Secretaría de Cultura por rescatar el pasado y transformarlo en presente, pero a su vez contarnos que también es futuro. La pucha se a t a h u al pan en el futuro. digo, Todos esos mensajes son eternos, son parte de la eternidad. Sí, vigencia, ¿no? Tiene que ver con la vigencia permanente. Bueno, es parte de lo que te queríamos contar también. ¿no? Hay como un mundo invisibilizado por los medios hegemónicos y esto no es parte de, de algo que repetimos todo el tiempo, casi sin, sin dar cuenta de pruebas f i a c i e n t e s Bueno, esta es una, entre un montón de otras que tienen que ver con lo que se hace. Y que es invisibilizado, insisto, escajoneado, guardado debajo de la alfombra, como si nunca hubiera sucedido. Hoy estamos con Atahualpa Yupanqui hasta las 13. Quisiera entrar una tarde en ese monte callado, adonde solo se escuche la marcha de mi caballo, adonde solo se escuche. La marcha de mi caballo. Total, que le importa a nadie lo que yo vaya pensando. En las dichas que he vivido o en la pena que me aguanto. En las dichas que he vivido o en la pena que me aguanto. Tal vez que alguno comente que solo va ese paisano. Y yo apenas si soy basta para soportar lo que cargo. Y yo apenas si soy basta para soportar lo que cargo. Soledad no la conozco. Siempre voy acompañado por cosas que uno ha vivido o que el viento le ha entregado. Por eso quiero una tarde de entrar al monte callado, a donde solo se escuche la marcha de mi caballo, a donde solo se escuche la marcha de mi caballo, silbar pa' qué. ごめんなさい。 12 horas 49 minutos en toda la República Argentina. Ya han pasado de este nuevo sábado. Ya han pasado de este tercer especial que vamos armando de estos ocho que tenemos entre enero y febrero. La semana que viene vamos a estar redescubriendo a un poeta que, a ver, yo creo que quedó perdido en el tiempo. Porque Giribaldi, ese enorme poeta lunfardo, salvo por la obra de Marciali, uno dice: ¿Dónde está? Y es un poeta absolutamente necesario. Después entraremos en febrero con la historia del carnaval porteño y vamos a hacer un viaje casi hasta la década del 40 para ir viniendo hasta ese 1976, donde aparece la prohibición de salir a festejar, de salir a ser, ¿no? de encontrarnos con el otro, con el vecino, con el que, qué sé yo, con el que comparte todos esos, esos gritos. De carnaval, porque la comparsa es eso: es protesta, es grito, es un montón de cosas. Así que vamos a hacer la, la historia. Bueno, después te sigo contando de qué van a venir el resto de los especiales que arrancaron con la historia del tango, que siguieron con Jorge López Ruiz la semana pasada, redescubriendo Bronca a Buenos Aires, aquella obra que estuvo 40 años silenciada y que él escribió en forma urgente después del Cordobazo, y que pudo hacerla otra vez. En Italia y en Suiza a fines del año pasado. Así que son especiales que tienen que ver con la cultura popular. Hoy estamos con José Seña y, por supuesto, con Atahual Payupanqui. v o l v e r m e en la noche de mi destino, de mi destino. Buenos días, muchas gracias, Teresita a n d i n o de General Pacheco. Hermoso el programa, Gustavo. Y el chico, sé que decía la señora que habían pasado los otros días, 24 años tiene. Milton Pino es de tradición, pero completa, vestido de gaucho. Estaba muy lindo. Gracias por esas cosas bellas de nuestra. Que Doña María g i o v a n e vea que la gente llama, pero no llamamos por estar que nombrándonos, sino porque amamos la tradición. Voy a dormir. Amigos de Radio Nacional, muchísimas gracias por esta hora con el. Grandioso Donatagual Payupanqui, lo más grande, más grande que hemos tenido y tenemos en nuestra música nacional y popular. Muchas gracias por esta hora y que se repita más a menudo. Un abrazo muy grande y felicidades para todos. Bueno, les quiero decir que estos programas especiales dedicados en este caso a Chupanqui son excelentes. Yo lo que les pediría es que se supriman los comentarios de los oyentes al aire, porque le quita clima y a veces es una falta de respeto al maestro, por más que sean elogios, hay que escucharlos y estar un poco en silencio. Así que bueno, ese es mi pedido, no lo pasen al aire, por supuesto, me estoy contradiciendo. Ese es mi pedido. Me parece maravilloso lo que están haciendo con Atahualpa España. Y también pensé: si él estaría vivo, cómo disfrutaría lo que están haciendo con él, las, las canciones que a lo mejor hace mucho que no, que no se escuchan. Y pensé en Horacio Guaraní. No, a lo mejor Horacio Guaraní vive cien años más, pero no sería lindo homenajearlo en vida. Trenzado, mezcla de toro y guanaco. Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco, para enlazar esos sueños que se fugaron, que se fugaron. Seguimos en Especiales de Nacional. Quiero un poncho que tenga el color de los caminos. Hablamos mucho del poeta, hablamos mucho de casi del viejo sabio. Hablame del guitarrista, porque para el músico ahí hay un tipo que también es único. Porque no es un, un hombre que a la hora de. Eh, tocar su guitarra, tiene un montón de piezas solamente él sí, con su guitarra,、sí. y son absolutamente antológicas. Es la otra parte de,、sí. de Atahualpa. Es como、no、abandonar, nunca abandonar la belleza、claro. para decir las cosas más, más profundas, más qué sé yo, más yo, jodidas, pero sí, siempre sí. con la belleza de la poesía. Sí, bueno, la guitarra es su eterna compañera, n o y además él también tenía un vínculo. Digamos bastante espiritual y místico con la guitarra. Él este, desenfundaba la guitarra si sentía que era merecedor de hacerla,、uh -huh. si estaba limpio para, para tocar la guitarra.、Uh -huh. Porque él sentía que no la tocaba la guitarra, con la guitarra dialogaba. Él le preguntaba y la guitarra le contestaba. Entonces. Eh, por eso digo, era un, un, un vínculo casi de carácter metafísico, porque este, él no se preocupaba por poner el dedo、eh, meñique en el、mm, traste correspondiente.、Eh, él buscaba, digamos, la magia del sonido:、sí. que, que el sonido、eh, tuviera voz, estuviera diciendo algo.、Uh -huh. No fue únicamente el do. Sí, no me importa que que, que lo fuera, que dicen los libros、eh, eh, o algo. Exactamente,、ah. que fuera el rey. No, no, no era un, un, un obsesivo de la técnica.、Mm. Y me parece que, que Donata、eh, lo logra eso. Lo logra porque establece ese, ese tipo de vínculo con el instrumento. Es, es recurrente en Donata una serie de, de, de elementos, de cargas muy importantes como es la soledad, el camino, el silencio y la guitarra. Y la guitarra está en esa línea de importancia.、Uh -huh. ¿no? este, con su silencio y con su sonido. Porque él dice que, el, vos fijate, el silencio es detener el pulso del pensamiento. Detener el pulso del pensamiento. Sí. Ese es el verdadero silencio.、Uh -huh. Porque dice que diez, Dios es aquel que solo el silencio nombra. Entonces, cuando une un, un concepto con el otro, te está proponiendo, digamos, un, un estado interior que es absolutamente elevador. Sí, sí. Y desde ese lugar, él cree que merece tocar la guitarra.、Uh -huh. De a ratos guitarrero, de a ratos guitarrista, depende cómo lo.、Eh, porque por momentos es un concertista. Aunque, ¿no? Ahí, ahí aparece un, un tipo. Impresionante. Y de ratos,、eh, nada, la guitarra es la compañía, es la sombra, es la.、Y、claro, porque Donata es un hombre popular. Él es como te decía antes, él construye a Atahualpa y Upanqui primero formando parte de un elenco de hombres anónimos. Que son sus maestros,、uh -huh. son de donde él se va a nutrir para escribir lo que escribe y para tocar lo que toca. Entonces, este,、eh, yo creo que él tiene un gran respeto por el arte popular. El momento de tocar la guitarra, aunque sea desde el lugar del guitarrero, no es un momento pasatista,、uh -huh. no es para llenar el aire de sonido. Sino、eh, establece casi un vínculo sagrado. Y no por eso es aburrido. Claro. Claro, ni es absolutamente ceremonial o acartonado.、Uh -huh. Y puede lograr esas dos cosas: sí, esa, sí. esa guitarra de gran escenario, rozando、eh, lo que, a los grandes concertistas este, de, de este mundo, y también ese cantor popular. Porque por sobre todas las cosas hay algo que él no deja de ser nunca: un paisano.、Uh -huh. Solía decir, no me acuerdo ahora cuál era la nota, si era el m i Que a veces le costaba mucho con su mano derecha, porque cierto momento de la historia argentina, donde simplemente por contar con el carnet del Partido Comunista tiene más entradas en la, en la federal que escenario, este, la tortura se había ensañado con esa mano derecha.、Sí. Y, y que había algún problemita para. No、sí. me acuerdo qué nota era, creo que era el mí. Pero él lo llevaba como un. Bueno, ¿qué va a s e r Así fue la cosa. Sí, fue, este, fue un momento donde él este, realmente, después con el tiempo le trajo mucha tristeza.、Mm. Hay una foto de él este, con, con la mano recién operada por, por le, la consecuencia que le había traído esa tortura. Y, este, y vos ves en el gesto de él cierta este, una tristeza, pero con dignidad, ¿me entiendes? Sí. El hombre que a pesar de todo eso este, no se rindió. Ajá.、Mm -hmm. José, gracias por haber venido. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta hora de programa de hoy. Y nos gustaría irnos con b、bueno, con un e o clasicazo, o n un c con Chupanqui y su milonga del peón de campo. Estamos de vuelta la semana que viene a las 12 para hacer en una hora lo que se pueda, porque con estos gigantes es más lo que queda afuera, ¿no? Claro, claro. Es más lo que queda afuera que lo que podemos meter. Chao, hasta la semana que viene. Yo nunca tuve tropilla, siempre montaba en ajeno. Tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón, con lluvia, escarcha o pampero. A veces me duelen f i e r o los hígados y el río. Soy peón de la estancia vieja, partido de m a d a l e n a y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas y allá en el fondo un chalé, lo recibirá un valé que anda siempre disfrazao, d mas no se asuste, coñau, y por mí pregunte.